Exactamente sí, me, me, me encuentro con un separador hermoso Que es el mío verdad, Increíble sí, Increíble Pero sí. a, antes del separador hermoso yo Hubo una voz que no había salido al aire hasta ahora Tengo el agrado de presentarles acá Al único Al inmejorable Al impresionante El fachaderrable Vamos Bueno, muchas gracias He por llegado fin, Por fin ¿no? volviste, por fin Sí, he llegado un poquito tarde Vine. Te metí tanta apertura Que mismo tuvo tiempo De encontrar <risa> los aplauditos Muchas gracias Veo que, que me extrañaron sí. eh, La verdad que contento De llegar de llegar al radio No de llegar tarde si no llega a la radio le mando un abrazo grande a mi profesor Jell no, no, que no me ha dejado salir antes así que es muy copado Jell de concha Jell de... muy copado choc, pero bueno Jell de eh, Pussy bueno no la verdad que lindo un lindo viaje quiero presentarle antes que arranque el mercenario de la noticia eh, quiero presentar una banda que se llama Seiken si sí, la pueden ver en www.revation.com barra Seiken es una banda de heavy metal que suena bastante lindo eh. así que, tiene el señor Miguel en la sí. parte de atrás. Eh no CNA. sé, creo que es uno de esos es el que cantan. ¿El señor Miguel? está la banda me dijo, así que bueno, yo le iba a pasar el chico. <risa> no, che, eh tardor. gracias por esperarme, muy linda la nota de Andy Inclusive ¿De quién? De Andy Inclusive Axel, Kuczy Axel. Ah, menos mal. Menos mal que no lo presenté. Casi más, casi más salgo al aire diciéndole Andy, dije la voz y bueno, Axel, bueno pero bueno, igual pero sea, siempre, siempre te confundí con Andy Kuznesow, <risa> con Axel Kuchewski ah, ah, ahí estaba, ahí está, eh, existe ¿eh? esa relación si, sí, si, sí, sí, los dos siempre... llaman, empiezan con A, son sus iniciales bueno. yo siempre me los confundí, sí. Sí. siempre me <risa> los confundí son al principio muy... cuando estuvo, surgieron los dos, me los confundí en definitiva, vamos con el mercenario de las noticias pero, ¿qué, ¿cómo me gusta, cómo me gusta ese, ese apocope? personal. Un parte con esas con esas ganas que le ponen. Sí, sí. Che, bueno, ya que hablamos un montón de Ajá. vamos a vamos a tocar dos temas cortitos, sí, Dale. a ver si les parece. En, vamos a hacer uno nacional y uno internacional. Un tema ¿sí? de la ganja y un tema de <risa> <un tema, risa> vamos con la nacional, bueno, se sepultura. Sí. sí, así más o menos me gustaría que acá participemos todos, quiero hacer un foro, si ¿sí? esto quiero que nos unamos en esto, quiero hacer discusión, quiero ver los lo a favor y los que están en contra, ¿sí? Sí. Vota los 16. Voto, dice. Me sí. Parece, voto, parece un tema voto sí o voto no. Me gustaría primero que te acerques al micrófono. Perdón, sí. <risa> eh, pues estoy un poquito lejos eh. bueno me estuve a acomodar donde pude. Eh, yo creo que el voto de 16 es importante porque hay muchas hay hay mucho hay muchas personas que tienen el derecho, que tendrían que votar. Me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto es que la Cámpora en toda la en todos los colegios tratando de, de imponer una ideología no. para... ¿Por qué eh, eh, usted la tiene con el tema de la Cámpora en qué? todos los colegios? porque está bueno, que, la Resolvé bueno. por X. Primero, hace dos meses estabas preocupado porque tenías un montón de gente haciendo política partidaria dentro de los colegios. Exactamente. Y dos meses después sale una propuesta casi ilógica en un momento inoportuno de hacer un voto. No sé si es un momento inoportuno. Ah, eh, no me, parece que, me parece que, por un lado, lo, si vos lo lees por el tema del, por el tema por por la parte del gobierno, eh, me parece que sí, también fue... Por ese lado va la, va la cosa también, ¿no? Pero, por otro lado, eh, también tenemos que pensar que los, los pibes de 16 años son personas, piensan, razonan. Bueno, ¿A, que no le, a que no le importa un huevo, no le importa un huevo ahora ni nunca, ¿entendés? Mi voto no es positivo. <ríe> Pero a que sí le importa, puede elegir o, o puede tomar su decisión porque por, por a él le parezca mejor, o sea, mejor. no me parece que muy... Yo estoy ilógico. muy a favor del debate. Estoy muy a favor del debate, me Totalmente. parece que es una discusión que tenemos que dar, es una discusión que tenemos que plantearnos a nosotros mismos como sociedad, pero también hay que evaluar los pros y los contras de lo que puede llegar a ser y las circunstancias en las cuales se, eh, se erige esa discusión, uh -huh. ¿sí? Me parece que por eso digo, el el momento es casi Uno dice inoportuno, pero es más que oportuno, ¿no? Digo, eh, sí, o sea, cu una... ¿cuál sería el momento oportuno? Es la pregunta, tal vez. Sí. Si lo hacen en vez de ahora, lo hacen el año que viene, seis meses antes de las elecciones, ahí te van a decir, eso es el momento más inoportuno del universo. Ahora no, falta, falta un año y, y monedas para... Seguro, pero cuando tenés una elecciones. política atrás que, que, que te generó dudas, es como cuando uno dice, bueno... Y sí. Si? A ver, como pasó con el subvento de las apropiaciones de Chicone. Eh, si hubiera sido en los años 90, los partidos de izquierda estarían saltando una pata, por ejemplo. <risa> claro, <risa> bueno, de verdad, sí. Los cinco tipos que se hubieran reivindicado con eso, pero bueno, es verdad. Yo, yo estuve mirando un poquito algunos números con respecto a esto. Eh, eh, a ver, por me, ejemplo, gustan, me gustan los números. Por el, el año pasado, 2011, las elecciones había un padrón de casi 29 millones de personas. 28.915.000 personas habilitadas para votar. Uh -huh. Y según el censo de 2010... Eh, en el rango entre 16 y 18 años hay casi unos 2 millones de personas. O sea, estamos hablando no, no, de un 2%. 1.800.000 personas, más o menos. Con lo cual, si ese esos casi 2 millones de adolescentes fueran todos a votar, que no, no, no, eh, según el proyecto no sería obligatorio, uh -huh. y votasen todos al mismo partido... Sería muy difícil que modifiquen el resultado de una elección. No, bueno. estamos hablando de así aprox un 3% sea, es de... ampliar los derechos a personas que antes no podía votar, nada más, o sea, no es tan después no, no, no me, no me es parece callado, que ni mucho menos. No me que es, eh, no, no, O sea, me parece que es sustancial que la que los pop vive de 16 años Por más que voten a, a, a, a Cristina, a quien voten, ¿no? Porque el, el debate se basa en que está supuestamente una denuncia de, de Clarín que estaba la cámpora metiéndose en los colegio haciendo, haciendo ¿cómo se llama? Eh, ¿No tenés una firma ¿no? ¿Eh? de pueden, pueden, pueden votar, pero si a vos te caga un tiro un pendejo de 16 años no vas preso. Pero, bueno, bueno pero por, por, por el, ese el lado, es la pero vos le tenés que ampliar los para derechos. para unas cosas y para Claro, pero cosas, tenés no. que ampliar los derechos para poder eh, a, ampliar las obligaciones también. No hay sí, no. A ver, por, me parece que sí, está no bueno No sé si es que una cosa es obligatoria con la otra, no. digamos. No es que ampliar los derechos implica ampliarle las obligaciones mm. también, o si vos le amplías las obligaciones y uh, son imputables a partir de 16, les tengas que dar sido sí o sí el derecho a votar también. Mm -hmm. Exacto. o sea no yo, no sé si van una cosa de la mano con la otra me parece que si una persona sí eh, es una discusión que eh, tiene, válida, tiene un montón ser... de aristas que implican eh, este tipo de cosas de hecho hay digamos lugares desde la izquierda que critican esto porque mm -hmm. dicen que es darle el argumento a los de la derecha para bajar la imputabilidad es mm -hmm. decir que lo, darle el voto a los menores de 16escu otra 16 años, así como es, hay, hay una discusión más transversal que era que eh, es eh, medio raro no como se plantea pero eh, con esto de bueno si le damos el voto a los 16 eh, tendríamos que bajar la imputabilidad y por otro lado me preguntaba bueno eh, si haríamos todas esas cosas también tendríamos los chicos no tendrían por qué los menores de 18 años porque llevar un certificado eh, para ella para ir a trabajar por ejemplo uh -huh. que aquellos que tienen que son se transforman casi en sostén de familias Desde muy pequeños Sí, sí eh, digamos que tienen tiene muchas claro. cuestiones claro. por ejemplo de manejar sí o salir Igual, del, salir del país o a manejar a los 16 o casarse sí, sí. O, ¿Eh? o hay, claro. hay muchas cosas que son, digamos... Sí, Igual casarse hasta los 30 hay muchos que no lo hacen y no se van a casar a los 16. <risa> Yo no me voy a casar nunca. Pero, no, pero para... El, ¿A dónde el, pones el, este, el coto, digo? El ¿dónde, ¿Dónde deja de ser niño, adolescente, lo que fuera para pasar a o ser...? O incluso también mismo la, la responsabilidad de los padres. de Los Obviamente. padres supuestamente hasta los 21 años tienen la no obligación no, no. La de, de, la, de... La patria potestá, La patria potestad, obligación de mantenerlo uh -huh. y, de, y de alimentarlo y de darle habitación. Tengo amigo de más de 26 que están con esa todavía. Por supuesto. <risa> y siguen... Y, Y, y le meten un habeas corpus <risa> <risa> Seguirá hasta los 35 claro, claro. Aguante el habeas corpus No, pero el tema de, de, de la delincuencia Me parece más importante que, que, que voten Digo yo, ¿no? Hay tanta delincuencia con menores ¿Entendés? y los tienen en medios ahí tanto de tendría el que, que poner sí me parece que hay un hay tema que hay, hay, que, que, hay que, tema, ¿no? que hay que separarlo por tema ¿No? Que tendría que por el tema claro el tema <risa> por el, por el Parece tema, que habría no, que bajar un poco completo no, no, <risa> claro. no, o sea <risa> vos puedes no, bajar la imputabilidad de alguien el <risa> tema <risa> es que a, lo, a qué lo vas a mandar un sistema carcelario que es deficiente para ya para las personas que hay ella deficiente imagínate le estás agregando un margen mayor para que vaya a entrar más gente que viva sin nada gente, chicos de 16 años que convivan con gente de 50 de 60 o lo que sea No, pero y... no voy a eso, quizás No, pero sí hay que ir a eso no porque se vuelven imputables No, no, no el... el tema es que pues si vos lo vas lo vas a jugar Si imputables igual que los mayores, van a, al sistema carcelario igual no, que todos bueno, los demás bueno, pero... entonces, entonces sigue igual que ahora ¿entendés? Pero bueno los devuelvo un rato al, al tema principal, Volván, a la discusión sí. principal. Sí. Y les quiero poner un poco cómo esta misma discusión se plantea al mundo nacional. Sí, al, al, al, al, al panorama político nacional. Uh -huh. En primera instancia, sí, es un proyecto de ley que impulsa el kirchnerismo. Sí, ¿sí? por medio Me de presentó Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, exactamente. Eh, Para, ¿Fue por cadena nacional? No. No, no, no. No, <risa> increíblemente no. <risa> bueno, <risa> pero bueno, se impulsa desde el kirchnerismo y plantea un poco esto sobre la mesa de... Vamos a hacer la discusión Lo cual está bueno Me parece que está bueno Sinceramente Que esta vez eh, El punto sea Bueno Vamos a ponerlo en discusión Para que todo el mundo Pueda opinar Y no como esta cosa Que ya sabemos de antemano Que iban a pasar Como las uh -huh. expropiaciones Ese tipo de cosas eh, Acá desde, desde Twitter Estelita Rodríguez Nuestra oyente estrella Dice que ella Apoya el voto a los 16 Siempre que sea optativo Y no inducido eh, Muy buena reflexión Sí Eh Algo más o menos parecido de esto de la optativa del voto es algo que se implementó en Córdoba, ¿sí? Uh -huh. Uno de los detractores, ¿sí? De la medida es eh, de la SOTA. De la SOTA, ¿sí? La eh, misma es Fede, me dijiste. ¿Está el cortado de...? Eh, eh, Fede. Eh, no, amigo de... Eh. <risa> Amigos de Caruso Lombardi <risa> Amigos de Caruso fueron, fueron al mismo peluquero <risa> bueno, Compra sí el mismo carbón Él dijo específicamente que ese proyecto ya lo habían implementado en Córdoba Y que no funciona para nada, sino que es un fracaso Y ahora vamos a tener un fracaso a nivel nacional Bueno, es una manera de ver dentro del mismo peronismo Igual recordemos que ahora de la sota también está un no, poco no entiendo, en, esta, no en esta facultad cual, lo, de lo amigo no, enemigo Lo que no yo iba a comprender es a qué llamamos fracaso es que no no, no fue nadie, votante. nadie se anotó. Claro, porque no es obligatorio. No, es que supuestamente ellos no se no ten vos te tenías que ir a registrar para claro. votarte. Y no bueno, ahí está, y bueno. Claro. Eh, tiene cualquier, cualquier persona que tenga 16 años tiene que votar con su documento como cualquier hijo del vecino. Eso si vos no generás la, las posibilidades normales para que voten si empezás a meter trabas en algo bueno yo te dejo votar pero tenés que fichar tal día tal hora en tal no. lado no, bueno, bueno, no, bien, pero para algo no es es por algo es un proyecto estás haciendo en, un proyecto estás haciendo una prueba piloto en Estados Unidos el voto que eh, no es obligatorio uno tiene que ir y registrarse claro. para votar si vos querés ir a votar tenés que ir por dos eso, semanas antes las campañas las campañas fuertes de los candidatos son para que vayan a registrarse a votar pero uh -huh. igual no estamos en Estados Unidos muchachos. bueno te estoy Acá diciendo por... bueno pero te estoy diciendo en, eh, esto es un modelo de voto optativo claro modelo de voto optativo tenés por ejemplo el modelo de Estados Unidos también tenés el modelo como lo tenemos nosotros ley zarpeño a partir de los uh, los mayores de 70 años tienen el derecho pero no la obligación de ir a votar pero figuran en el padrón uh -huh logra lo de muchos años más después de que se van lo más razonable sería que en el Hasta caso, muertos botas en el caso de que se aplique la misma <risa> figura de voto optativo para los entre la edad entre 16 y 18 sería que se utilice el mismo sistema que con los mayores de 70 años que segúnn el padrón pero bueno, no bueno. tengan la obligación destenir de tenemos las opciones eh, si votan cinco yo creo que que sigue siendo beneficioso para el que quiere votar. Nadie nada no. la, uh -huh. Pero bueno, por lo menos tenemos el debate planteado. Vamos a ver qué es lo que lo que dirimen nuestros dirigentes. Otro Exacto. que estaban ahí un poco en la disyuntiva, más que nada con una pelea intrapartidaria, si sí, era el Frente Amplio Pro Progresista. Sí. Eh, que bueno, ya viene de una seguilla de, de, de votaciones en bloque que sus propios allegados no terminan de comprender, ¿sí? Vienen con una línea eh, que... En su momento Pino defendió como coherente Sí, y mucha gente que ya no se siente representada salió un poco a levantar la voz sobre bueno, esto justamente es parte de las cosas que no queríamos hacer ¿sí? si querés darle, el, darle la el mano derecha a de hacer el juego al kirchnerismo sí, justamente te abrimos el paraguas para que no te metas de vuelta bueno, pero son cosas que van a pasar Pino, claro. sí, sí. ¿sí? Pino de la hora de los hornos peronistas claro, ahora se enteraron que, que era director de cine <risa> <risa> ya era retarde pero bueno, eh, bueno. le hubiese preguntado a Axel claro, pero bueno Le voy a, los derivo a otra discusión A lo que a, a una punta que te tiré yo hace dos minutos A una punta que me tiró me Fede. Es que no, a acá, no, Fede No, pero hizo mención justamente al, el, a las elecciones en Estados Unidos ¿Sí? Cómo funciona la democracia americana Ah, el gran país del norte El próximo 6 de noviembre, no sé si saben, no Tenemos elecciones nacionales presidenciales Ajá ¿sí? Eh, para lo que son las el, el, el, el, ah, el, la, la presidencia para renovar O no, la presidencia de los Estados Unidos De North America ¿Sí? ¿Quiénes son los candidatos? Por el lado de, del partido demócrata Nuevamente tenemos Obama Que él aceptó la candidatura que su propio partido le ofreció ¿sí? él Fue el mismísimo Bill Clinton quien dentro de la apertura le ofreció justamente y su esposa, eh, y su esposa le ofrecieron sí. le ofrecieron ser eh, nuevamente la figura del partido demócrata para para ir a por la reelección uh -huh. y del otro lado tenemos si sí, los dentro del partido republicano un señor un tanto raro si sí, es, es relativamente conocido por ser él el, el ex gobernador de mes chis de, de mes un republicano un chile de septiembre un mes el a ver, un republicano promedio, sí, para que, a Obama ya lo conocemos, no, para promedio, es, el, no. ese, es el presidente negro, no sé, sí. si, no sé si se acuerda, <risa> es presidente negro que no es Mandela, Digo, sí. que... igual republicano, Llegaro, porque, no, el republicano la paz. es el republicano más multimillonario de los republicanos, <risa> bueno, es verdad, pero bueno, eh, tiene consultor, el tipo se juega la plata en la bolsa. Uh -huh. Eh, un ver, un vicepresidente muy de derecha. Muy de derecha. Los voy a les, les voy a dar un, un salpicón de cada uno de ellos para que más o menos tengan idea de qué es lo que se va a dirimir en las próximas elecciones presidenciales. Salpicános, dale. En primera instancia, hace ya un par de semanas se cerraron ambas eh eh la en las la convenciones y la... sí, ellos sí. para que más o menos tengan una idea de cómo funciona esto. Esto es extremadamente es como el el, el Super Bowl pero todo el tiempo. sí, ¿sí? La, Las convenciones, tanto la demócrata como la republicana, se pasan por televisión, se pasan por YouTube. Hay gente haciendo We campaña. Van a tocar los Foo Fighters, <ríe> ¿viste? Hacen esas cosas sí. que bueno, son a, increíbles. A Mitt Romney lo presentó Cl Clint Eastwood. Lo presentó Clint Eastwood. Y, eh, para, y eh, le pegó el, a, a Obama a una silla. A un, sí. Tenía una... Para que se den una idea, era Clint Eastwood en una, en una conversación muy incoherente sí, dicho, sí, sí. paso, con una silla vacía a la que parecía estar Obama. Sí, el, se el suponía. Eh, y saltó de un tema a otro Cleaningo es un tipo muy facho le, le sacaba el banquito sí, sí. como en Million Dollar claro, para que se rompa el cuello pero pero hace películas con minorías hace películas muy buenas, sí. hace películas muy buenas. Pero es un bueno. gran director de cine, es pero es un muy gran factor. actor también. Pero, bueno, bueno pero tipo, lo... elige bien los guiones también, ¿no? Está bien, sí, pero es un reto, bueno. es algo que... Sí, eso sí. Son cosas que pasan. Y, igual la opinión pública, según lo que estamos viendo acá, eh, sigue apoyando Obama. Está ¿no? con un, 49, un 48%, eh, 49 dicen algunos números, contra un 44 de ritmo de... Por, uh, porque ah, dicen <risa> <el> porque, <risa> porque dicen que va, va a retirar las tropas de Irak? eso ya lo había dicho antes sí por eso ganó el premio Nobel, de la, paz. El premio Nobel sí. de la Paz un tipo que se cansó de matar gente ¿no? de sí. órdenes él no mató a nadie es verdad mandó no a matar, mandó matar. Ah, o sea, pero bueno, para que más o menos se diferencien ¿sí? entendamos de que estamos hablando con demócrata y republicano en este caso el partido demócrata se supone que es el más de izquierda no quiero decir la palabra izquierda porque es eh, centro derecha eh, y claro. el otro de derecha a derecha <risa> exactamente, <risa> en Estados Unidos sí, el, el abanico político es muy acotado y es del medio para la derecha Ah, es así. Ahora, ¿no hay, no hay partido comunista No hay esos partidos no, Pero... está El sistema democrático de Estados Unidos Es bipartidario ¿sí? o sea, Las elecciones solamente llegan dos candidatos Antes de ese proceso Eh, sí, tenés otros partidos Hay islámicos pa Sí, tenés partidos del de básquetbol de Hay otros partidos que, eh, sí, son partidos liberales Hay partidos no la de izquierda, de izquierda no hay Hay un partido sí. ecologista que es lo de más de izquierda, izquierda que tiene Lo más izquierda que tiene, exactamente que Están los, los isótopos Pero también. bueno, eh, cuando se hacen justamente las... De sprinting la Los isótopos de, <risa> de Cuando se hacen las elecciones primarias Sí, ahí es donde se definen, evidentemente, además de los candidatos de, de cada uno de los partidos como acá si sí, nosotros medio como que se las chorimaneamos <risa> sí, pero no tiene nada que ver con no la tiene... edad de la escuela primaria ver, no, sí. no. nosotros se las peluqueamos pero porque tenía acá tenía otro objetivo de las ediciones primarias claro. pero bueno. Bueno. Eh, para que más o menos se imprimir más boletas en chicones dónde se claro. <risa> <risa> hacer otro tipo de negociados claro. vale. <risa> Para que separen más o menos a uno, tenemos a Obama que su política es una política de cambios, recuerden de Yes We Can, sí. ¿sí? Uh -huh. una, una herramienta de transformación yes, del, del, sí. del, y del americano. Y se le explotó la burbuja en la mano, sí, montón de, esto, de desempleo. Los ejes, principalmente, que lo, es el cambio del modelo de salud, uh -huh. sí, que, el, que no lo, lo, hizo. lo logró aprobar ahora. Sí. Tardó casi cuatro años, Tardó. pero lo logró aprobar. Ahora, ahora, so, ¿Ahora es gratuito? No, es eh, gratuito en una parte. Tienen no dos tipos de sistema, algo que se llama Medicaid y Medicare. Sí, uno que es el del estado, que es el el que propulsor, que se expandirlo es como más o menos como el como el SAME. <risas> Pero no no tan así, pero para que se entienda. Eh, y el otro que es el, el sistema pago pero no pero no era lo que él quería hacer en un principio no, quería no, no. como, quería hacer como una, una salud, no. Una no, salud una salud, salud pública más, más similar acá pero con recursos claro no tan pública pero más o menos sí claro. como que el estado también se haga parte se haga cargo de la gente que realmente no podía costearse eh, la totalidad de los planes de salud que allá son muy caros es son terrible, muy eficientes es terrible eso es si terrible. pueden vean cinco eh, de Sí, Psycho. de Michael Psycho. Moore. Es una película Psycho. que... Yo se la presté a él, no me la devolvió. Nunca se la muy... Y todavía la tengo. Pero bueno, por el otro lado, ¿sí? el candidato republicano eh, plantea totalmente lo contrario. ¿sí? Es destruir ese sistema de Medicare y apoyar el Medicaid, que es esto de que la gente se siga bancando su propio sistema de salud. Y si no tenés plata, moríte. No, no mereces sí, estar... La amigo. idea es eh, eh, no fomentar vagos en ellos. Malthusiano. Pero bueno, la gente que no se lo puede pagar es porque no tiene la fuerza suficiente de trabajo para aportar al PBI Nacional <ríe> para costearse un Venía sistema de salud. ser casi darwinista, darwiniano, Exacto. ¿no? Exactamente. Sobrevive, sobrevive el más fuerte. Sobrevive el más fuerte. Pero bueno, es algo... Es, es una discusión, digo, es una discusión que en Estados Unidos se da. Cuando en su momento Obama plantea el cambio de, de, de sistema de salud, lo de socialista. Sí. con todo lo que yo implica en Estados sí. Unidos era era casi era casi como eh, era como, como Lenin Castro. boludo era casi <risa> que le crecía barba y la final Castro. Castro ah mortal capital <risa> pero también no hubo un momento que iba a retirar las trabas también. sobre Cuba iba eh, no eso era eso era un proyecto ahí medio como popular, si querés. Y eh, bueno, para... sé todo lo que tiene para, para es como comerciar el Cuba. El movimiento del riachuelo. Claro, claro. Son esas cosas que nunca pasan, ¿viste? Pero bueno, el retiro de tropas también era uno de los ejes principales, ¿sí? Y la política económica que sea progresiva. Del otro lado, el candidato republicano, que recordemos es un multimillonario y que su el eh, que plantea como su, su com acompañante en la campaña es también uno de estos tipos muy muy muy derechosos que plantean un cambio estructural eh, dentro del sistema económico, pero muy de derecha, ¿sí? Excesivamente derecha. Es a la mierda con el sistema de salud pública, a la mierda con cualquier tipo de, de, de, de soporte del Estado. Uh -huh. eh, y eh, algo que más o menos llamó la atención de mucha gente. Ellos le quieren bajar los impuestos a los ricos, como lo dijo Obama. Sí. Sí, le quieren bajar los impuestos para empezar a recaudar por otro lado. Algo que que sí. llama por eso que ir a él en la teoría digamos progresista es cobrarle es que más al que más, más, más a tiene. los ricos claro. claro pero bueno es justamente, es justamente la, la redistribución digamos el que más tiene sacarle un poco sacarle para un distribuir a los que menos tienen bueno, bueno, Obama no... dijo yo no entiendo sinceramente cómo es que vamos a recaudar más dinero Eh, sacándole los impuestos a los ricos sí, El vicepresidente bueno, de Mitt Romney se llama Paul Ryan Paul Ryan, que es, si le ven la cara eh, hay, hay un tipo muy parecido acá De la política nacional, igual de facho Pero que no lo vamos a nombrar Que anda por ahí dando vuelta por el PRO Pero bueno, lo dejamos, lo se dejamos la en aquí. suspenso Para que lo busquen, lo pueden tuitear también <risa> Fíjense <risa> lo, lo parecido a, de TBR Agustín, que y, <risa> <risa> Pero bueno eh, Tenemos un montón de De, de, de, de de cosas muy disímiles, ¿sí? El, el, los partidos en esta elección en particular se diferencian demasiado, ¿sí? A diferencia de la elección anterior, donde donde el candidato republicano era un poco más moderado y la que uh -huh. daba el, el, el costado derecho era Sara Pehling, sí. que era como... La Cecilia Pando, si querés, de... La Cecilia Pando de Alaska. De Alaska, de Alaska, que no que entendía nada, nada La asociación del rifle y, todo, y todos <ríe> sus amigos. Pero bueno, en esta sí tenemos eh, dos polos bastante opuestos, donde cada uno se para eh, eh, en defender eh, políticas que claramente no congenian en nada, ¿sí? Pero bueno, veremos uh -huh. cómo sucede esto. Eh, como decía bien el Facha, ¿sí? Que hizo un número rapidito. Eh, por ahora viene ganando así como, como en primera instancia... Eh, obama. El, el obama si sí, en lo que sería el, el clamor popular pero si sí, recordemos que el sistema democrático americano es bastante medio complicado ellos se definen por cantidad de bancas no es tan fácil como el que tiene más votos pero bueno en primera instancia tenemos una, una lucha bastante pareja y veremos cómo se define en un poquito meses si ¿sí? sí, el 6 de noviembre son las elecciones para que asuma el, en enero en del enero exactamente los que tienen esperanza de que la política internacional cambie no Sí, Estados Unidos es Estados Unidos Y se plantea desde ese punto No importa si el presidente sea negro o blanco Redneck, demócrata, demócrata republicano, republicano Estados Unidos para el resto del mundo sigue siendo Estados Unidos Y va a seguir siéndolo Recién ¿Mm? acaba de tuitear Lewinsky Dice que apoya a Obama <risa> Pero bueno eh, Gracias por el espacio, me encanta gracias, Ha sido un placer Me gusta que debatan conmigo Somos los grandes debatidores de No, no, no debatimos, nos peleamos directamente Vos sos un batidor que es distinto <risa> Vamos eh, rápidamente, una pequeña tanda publicitaria, se averiguó, compañero. You know.